Muchas emociones que me regresan al Caribe que fui. No cualquiera puede decir que estuvo una temporada con la añoranza, más que nada además con nuestro Antonio Spurs. Todas las voces en uno contra uno radio. Muy contento con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 Uno Contra Uno Radio Último de la semana Arrancamos repasando Las notas que tuvimos en Uno Contra Uno Hasta las 13 Con el mejor básquetbol Con Jessy, con Mary Con Frank, con Santiago Y con en algún lugar de la Argentina Noelia Arrancamos con Carucha Gustavo Destiar Nuestro amigo Gustavo que nos contaba acerca de un nuevo material, hablando de la exitosa Generación Dorada. El, el proyecto, eh, del cual ya tenemos un tráiler y empezamos a trabajar, eh, es una serie documental sobre la Generación Dorada, que se va a llamar Jugando con el alma. Eh, hay una sola manera de sentir el básquet. Son cuatro capítulos que van a atravesar la historia de, de la Generación Dorada desde su concepción, la que nosotros creemos que es su concepción, hasta eh, llegar al, al oro olímpico. En principio se hace para el vacua eh, y va a quedar a disposición de cualquier medio público eh, que, que lo quiera poner. Eh, la idea es ponerlo al aire en agosto, ¿En cuando agosto? se cumplan 20 años de, de, del, del, mundial sub -22 juvenil, del, del Mundial Sub-22 Juvenil. Del Mundial Sub-22 perdón. De Gustavo Destiara, Néstor García. Complicada la comunicación, el técnico de Kimsa en un momento no muy feliz de su equipo. Gran campaña en Venezuela, el Che. Néstor García nos decía lo siguiente. Me pasa que cuando defiendo bien me siento con más confianza en, en ofensiva. Bahía que creo que se caracteriza por por la defensa para poder jugar y hacerle eh, competencia y competir. Eh, contra contra los rivales y sí creo que cuando no vamos de favoritos eh, nosotros nos potenciamos realmente no pienso tanto en lo que puede llegar a venir porque eh, realmente hay que vivir el presente para, para no confundir las cosas que si se da la oportunidad de ir a, a jugar eh, afuera en las grandes ligas eh, sería lo ideal era la palabra de Facundo Corbalán en Uno Contra Uno Radio. Ahora sí, escuchamos la palabra de Néstor García. Hemos tenido un, un camino que va de lo sublime a lo ridículo. Hoy eh, hemos por momento casi todo los equipos, por 16, 17, 18 puntos. Entonces pues caemos. también hay falta de ritmo. Hay unos jugadores que siempre nos jugaban. Nosotros ahora tenemos que que tenemos que estar seguro de lo que estamos haciendo que yo le estoy que este es un proceso que, que va a llevar yo pensé que iba a ser un poquito más corto pero bueno tal vez el equipo va a necesitar más semana sobre no la presidencia del Cali instante y nosotros hemos hecho lo mismo de lo que te dice ese tema de equipo ¿no? Benito García, el técnico de Kimse a Bruno Ola, a Felo Lava, que no a Bruno Lava, que a Felo Lava que máximo responsable de Atenas por este momento malo, esto nos decía el felo de Atenas dimos muestra de querer hacer las cosas bien y querer ser protagonista con el equipo que se armó cuando que cueste el equipo este y todo lo demás yo creo que la actuación actual y lo que está mostrando el equipo de Atenas hay que preguntárselo a los jugadores y lo que se han olvidado de jugar que son los jugadores y no los directivos pero confiamos plenamente que todavía estaban vigentes los jugadores actuales Con una amargura total, con una desilusión total, como que están rompiendo la historia, como que es una camiseta que hay que respetarla más en todo sentido. No, no, no, no, no, no, no, no, no, perdón, no, no se va a hacer tampoco, vamos a jugar como como estamos ahora. Sí, yo no sabía que yo no sabía jugar al básquetbol, se contrató porque el, el técnico me lo pidió que creo que no podemos perder por 30 puntos con un instituto ni con nadie creo que eso ha quedado a la, la vista que he hecho en la cancha han demostrado que tienen intención y gana de ganar nosotros no hemos áspero, polémico, duro como siempre la palabra del Felo Lava que el presidente de Atenas hablamos con Ale Constat y el equipo de la Unión de Formosa ya clasificado para el cuadrangular semifinal de la Liga de las Américas y esto nos decía el base del equipo Narvarte dimos un paso adelante en todos los aspectos defensivos ofensivos la verdad es que nos sentimos cómodos pudimos llevar a cabo lo que planteaba los tres partidos jugamos los 40 minutos agresivos que quizá acá en la liga eh, nos había pasado mucho de tener baches sino que hoy en día el... no la verdad es que no estamos en una situación con, con mucho margen o para, para darnos el lujo de pensar en otras cosas. Creo que hoy tenemos que pensar en el domingo, el partido en Argentina, tenemos que sumar para, para tratar de, de subir en la tabla. Eh, no no nos podemos dar el lujo de pensar en un torneo sí, en otro no. Creo que tenemos que pensar en, en lo más próximo. No estamos en una situación ideal, pero creo que tampoco estamos en una situación dramática. Creo que eh, estamos 12-14, ganando dos partidos, estamos en positivo y, y estamos, nos pondríamos cuarto a mitad de tabla por ahí y, y no tan lejos de del tercero. Productores, jugadores, periodistas, presidentes, futuras estrellas del básquetbol argentino, todos pasan por los micrófonos, de uno contra uno, hasta las 13 hacemos este programa de día viernes con la Liga Nacional. Uno contra uno radio, todo el básquet en el aire. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va, muchachos? ¿Qué dicen? Los agarro con la, el mate y el agua en las manos. ¿eh? Buen día, Fabi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen mediodía, ahí? Fabi. Eh, eh, está como retomando ¿no? no, es, un poquito. A ver ahora si está un, un poquito mejor. Bueno, dos partidos anoche en, en, en la Liga Nacional de Básquetbol.